Estamos con Gabriela Quintero, porque bueno, estamos acá en la primer feria que se está haciendo. Vamos a recordar, Gabriela Quintero está a cargo del merendero comedor Maná, que tiene otro nombre ahora. Gabriela, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. No, sigue teniendo en realidad el, el mismo nombre, Maná, eh, pero también hemos asumido la junta de final y por la junta de final es que estamos acá en esta feria. Bien. Bueno, contanos primero, eh, esta feria, eh, están, es que, que, ¿por qué sería la iniciativa? ¿Están juntando plata? O, como, ¿para, ¿Para qué? Eh, no, no, juntando plata no, esta feria corresponde al barrio, es una feria, feria barrial donde convocamos a productores, a artesanos, a emprendedores, a que vengan y ofrezcan su producto y a un precio justo y razonable porque entendemos que este, en estos tiempos donde la economía está pegando muy, muy duro a la clase trabajadora y... Y a los más vulnerables tenemos, o sea, tenemos que organizar y darle así una respuesta a los vecinos, ¿no? Por medio de las de la ferias barriales y a un precio que, que sea considerable, ¿no? Así que, bueno, sería la invitación para que vecinos, vecinas que están escuchando puedan venir. ¿Qué se puede traer? Eh, nada, básicamente sería elaboración eh, propia, casera. La, la vecina trajo pan casero, cabeche, eh bueno, hay verduleros de la zona de Ibevi eh, también eh un vecino que trajo miel, casera, etcétera, todo eso, ¿no? Eh sí, bueno que el cuidado de que traer una mesita o apoyar en algo y que no sea en el piso, simplemente eso, y bueno, y después también estamos tomando nota de quienes tienen eh el certificado de manipulación de alimentos, para que aquel que no lo tenga podamos gestionar, para que bueno se pueda hacer la capacitación sobre eso también, ¿no? Gabriela, bueno, nos contaron de que va a haber un viaje. ¿Querés contarnos un poquito? Eh, sí, mira, nosotros hoy estamos viajando en el tren patagónico rumbo a Bariloche con los chicos del de merendero, del espacio nuestro sociocomunitario, con 18 niños y 8 acompañantes. Vamos a estar yendo rumbo a San Carlos de Bariloche por 10 días, así que nos estuvimos haciendo un montón de cosas, estuvimos a mil... Pero bueno, gracias a Dios llegó el día y hoy por hoy podemos decir que sí que nos vamos a Bariloche. Y eso, bueno, yo siempre remarco con cada nota que me han hecho ustedes y en la agencia de este, de este proyecto que comenzó hace siete años, eh, del espacio sociocomunitario, que esa es la verdadera inclusión, ¿no? Que los chicos tengan la misma oportunidad que cualquier hijo de vecino, que se puede subir a un tren e ir a disfrutar de una ciudad tan hermosa como la de San Carlos de Bariloche. ¿Cómo está el barrio hoy a nivel seguridad eh, y, y, y demás socialmente? Y el barrio está como a todos los barrios, ¿no? Hay momentos en que se torna complicado, que hace falta un sistema de seguridad y en eso también... Eh, ...cuentan las iluminarias... Que ...hemos estado eh, eh, en el tema... ...hemos estado recorriendo el barrio... ...donde faltan iluminarias... ...y todo donde las calles son más oscuras... ...hemos llevado un informe al señor... Secretario de Servicios Públicos... ...que es la son Gutiérrez... ...sin haber obtenido aún respuesta... ...pero bueno, estamos también buscando por otras vías... ...porque no nos vamos a quedar de brazos cruzados... ...cuando hay madres y niños que van a comprar... ...y las calles son boca de lobo... ...porque no hay ni siquiera un gramo de, de luz... ...así que bueno, estamos en eso... Eh, estamos como en todos los barrios estamos un poco hoy por hoy más tranquilos pero sí, esta atraviesa todo el tema de la inseguridad tanto acá como en el centro como en todos lados así que sí, estamos alertas Hubo igual talleres de contención y, y demás eh, ahí en el espacio de la capilla en el merendero Nosotros trabajamos en nuestro espacio merendero nosotros no estamos trabajando en la capilla porque no nos corresponde Eh, nosotros queremos nuestro propio espacio físico que ya lo conseguimos y ahí el año que viene se, se empezará con la construcción de nuestra junta vecinal porque si no es seguir acomodándonos en un lugar que no es nuestro cuando nosotros tenemos que tener nuestras propias cosas. Así que eh, también estamos festejando eso, celebrando que nos han dado el espacio físico para construir nuestra propia junta vecinal. Bien, Gabriela, bueno, entonces, la invitación para los vecinos y vecinas que no llegaron hoy a la feria, que pueden venir el miércoles que viene. El miércoles que viene vamos a estar acá, se va a estar informando en nuestra página de Facebook, eh, Álvarez Guerrero, Junta de General Álvarez Guerrero, y bueno, está a todos invitados. Muchas gracias. Gracias Gabriela. a vos. Bueno, entonces, eh, acá estamos eh, charlando, estábamos charlando con Gabriela. Eh, ahí unas frutitas ricas, unas verduritas así que bueno, si quieren van a estar hasta las 3 de la tarde